Gracias, i e d t a m e por permitir estar acá en este día especial. Y deseamos con todo nuestro corazón que puedas a b r i r t u mente, el entendimiento, darnos la i n t e l i g e n c i a sabiduría. パリアコンペンいィエンディいンドゥパラベンティエンディいンディエンディエンディエンいィエンディエンディエンいィエンディエンディエンディいンディエンディエンディエンディエンディエンディエンディエンディエンディエンディエンディエンディエンディエンディエンディエンディエンディエ En el nombre de Simbiasua Masía, amén. Presenta esta madre. Hoy estamos dando comienzo al cuarto libro de la Torah, llamado b a m b i v á s Por número. Y así se llama nuestra p a i s a a de día de hoy. Balmivar. Y comienza diciendo: Y habló a d o n a l a Moisés, en el desierto de Sinaí. Desde el recinto sagrado. La palabra hebrea que se ha traducido como desierto es mi paz, que significa realmente estepa, estepa, desierto. Conversación y viene de la raíz de la paz, que significa hablar, conversar. La palabra misbag no significa desierto en el sentido literal de la palabra castellana, ya que d es cierto. Denota un terreno muy seco, generalmente lleno de arena y con muy poca o ninguna vegetación, sino más bien algo como una estepa, que es una llanura extensa, sin árboles. Y con la vegetación adaptada a la sequedad. Un Mibar es un lugar inhabitado con pocos árboles, donde hay pasto para los animales. Esto explica por qué los hijos de Israel Al salir de Egipto pudieron salir con a n i m a l e s consigo y que podían sobrevivir en el desierto. Haciendo un pequeño recuento anoche, los tres primeros libros de la t o r á podemos observar que el libro de r a s h i Gensi, e s la Torah nos habló de la creación inicial del mundo, del origen del pueblo judío y de sus familiares, de las ramas familiares antes del tiempo de cautiverio egipcio. El segundo libro, llamado s h e m o t Éxodo, redactó la historia de aquel cautiverio y la subsiguiente redención. Incluye también en este relato el yugo de la comunidad israelita. Hubo una descripción de ambas, de semilumbre, física, su amarga comisión de esclavitud y asemilumbre espiritual. s e m i l u m b r e espiritual, ¿por qué? Por su inmersión en las prácticas y creencias de los egipcios. Más sin embargo, Hashem lo rescató de esta esclavitud. El tercer libro, Balliclac, Levíticos, el cual acabamos de finalizar. Hashem les enseñó acerca de la vida de santidad y pureza, que ellos debían vivir a fin de estar en armonía con el santo servicio. De m e x i c a n t a b e r n e c u l i ó s ó l o cuando los sacerdotes, los cuanín y el resto del pueblo son meticulosos en todo tiempo en asuntos relativos al orden, centro, jeusá y el servicio, continuaba. la presencia divina, sin interrupción, gozando、sí. en medio de ellos. Entonces, llegamos al cuarto libro de la Torah, número, más b i n más. Después que h a c h e m hubo finalizado de instruir Y advertir a los i b r a l i t a s respecto de estas cuestiones de santidad, la ciudad prosigue con un relato de su residencia en el desierto, a m e r i c a n registrando sus lugares de descanso. las rutas de viajes, las pruebas severas que ellos atravesaron, pero también los milagros realizados a su favor. Lo que sucedió también al Conra y su banda, sus éxitos, cuando se rebelaron contra Moisés. Ese sería parte del resumen de este libro que estamos comenzando. Y que el versículo 2 dice: hay un mandato de e a c o b directamente a Moisés. Dice: cuenten a toda la congregación de los hijos de Israel. Por sus familias y su casa paterna, contando los nombres de todo varón por cabeza. Este censo no voy a profundizar, pero tuvo algo especial, porque fue el único que dijo, cuéntalo por sus nombres, no cantidades. sino por su nombre, casa paterna, y por sus familias. Esta, de hecho, esta fue la cuarta vez cuando los hijos de Israel fueron censados, según la Torah. Muy recientemente se había efectuado un censo que. como podíamos suponer, obviaría la necesidad de realizar eso tan pronto. Pero este hecho, según nos enseñan nuestros sabios de bendita memoria, se explica entendiéndolo desde de una perspectiva muy humana. Y la d e u a especial de d e s censo. Cuando alguien tiene una especial posesión, con frecuencia está amirándola, l a m i r a si es posible, todos los días. Un dueño de un terreno, el cual. Tiene las los sembradíos. Lo observa todos los días. Va, camina entre l o s Matocabe o entre las matas o lo que ha sembrado. O se r lo quita y, y, y riega y hace lo que tiene que hacer para esperar lo más preciado. El fruto. Que da Hashem a través de la tierra. Hashem amigando a su pueblo, juntándolo y protegiéndolo. Este es el punto en el que realmente veo el por qué Hashem hace un censo. Tan pronto habiendo hecho uno reciente. Y aunque estamos seguros de que el Baruju, el Santo, bendito sea, ya conoce todo. Y de hecho, de antemano, sabía el número de israelitas que había en el desierto. De ahí que podemos. Afirmar que el cumplimiento de e s t e mandamiento que le da a Moisés, beneficiaría a nuestro pueblo. Da las instrucciones de que se efectúe el censo que habrá de determinar el número de los hijos de Israel. Así que, Esta escena lo que nos confirma es que Israel, efectivamente, amados, efectivamente es precioso tesoro a los ojos de Orán, de Buey Orán, el creador del mundo. Es tan grande, amados, su deleite con su pueblo que quiere saber una. Y otra vez, ¿quién lo conforma para contarles a las m á s naciones cuán grande es su amor por nuestro noble pueblo? Y aquí justamente está el secreto. Este pueblo no es cualquier pueblo, sino que es su pueblo.、Somos Su pueblo. Y por ello se toma la libertad de contar, enfatizando la presencia de sus hijos más i l u s t r e Y por ello el nombramiento de cabeza en cada tribu para efectuar el censo. Y esto no sucede con las otras naciones, sino con su Pueblo. Estas razones deberían ser motivos más que suficientes para comprender entender que, al haber sido escogidos entre todos los pueblos, nuestra vida debería girar en torno A los designios que el Eterno le limite para nuestra vida. Así y así, como es grande su deleite al contar a sus hijos, nuestro deleite debería ser obedecerle. De tal manera que su gran amor. p u e d a ser en parte correspondido. Y por ello deberíamos meditar en lo que está escrito: que dice, Pero este es el pacto que hay con la casa de Israel. Después de aquellos días, v i s e a Dorae: daré mi Torah, mi ley, en su mente. y e escribiré. En su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. En e en la aguillar, alguien leyó el conteo de los levitas. En el número, en el capítulo 3, 14, 15, está escrito. Y el Eterno habló a m o i s é s en el desierto de Sinaí, diciendo: Cuenta los hijos de Levi, según la casa de sus padres, por sus familias, contarás todos los v a l o r e s de un mes arriba. Es algo, algo curioso, por decirlo menos, que, que sea un conteo especial de las vistas, el cual incluye a todos los valores que tengan un mes o más de vida. En especial, teniendo en cuenta, amado, que. Su servicio al Eterno, que l o prestarían, comenzaría bastante años después. Mas, sin embargo, empezó a contar d e d e un mes hacia arriba. Sin embargo, aquí podemos ver algo especial también. Los levitas fueron. La posesión del Eterno dentro de Israel. Y estos eran los oficiantes. Ellos eran los que llevaban los oficios religiosos para todo el pueblo. Por otro lado, nosotros hemos sido declarados reyes y sacerdotes. Y por ello hemos sido investidos con el privilegio de servir al Eterno.、Amén. Y con todo esto en mente, podemos ver que al haber sido ordenado el conteo de los levitas de la edad de un mes, se nos está ungiendo no sólo para que toda nuestra vida, Sea de servicio, sino que como posesión muy especial estamos llamados a cumplir una misión excelente en todas sus formas. Levita, no me n o s p r e c i e ese don que Dios te ha dado. Es necesario entonces que, así como h a n n a la madre del profeta Samuel, hizo voto fiel de dedicar su hijo al Eterno todos los días de su vida. Igual proceder, debemos. Observar, no sólo para nosotros mismos, sino también en gran manera para nuestros hijos y demás descendientes. Padre, tú tienes la responsabilidad de llevar a tus hijos al camino de Jacén. Como levita, como hijo del Eterno. Es el único camino seguro, amados, que existe para retornar a la luz infinita del Creador. Quisiera que me pusiera la lámina. En La d i p o s i c i ó n de hoy, la palabra de hoy, no es como la gente de hoy que hemos estado escuchando. Va a ser como empece un estudio.、Yeah. Quise colocar esta lámina. La posesión del campamento de Israel, en la forma en que estaban en el desierto, como estaban situados. En Midrash, Balmibar, Rabá, en Midrash, Balmibar, Rabá, identifica. Los cuatro, las o s c u t r o l a cuatro direcciones, o sea, los cuatro puntos cardinales como la fuerza de la naturaleza. Del este emana la luz, puesto que el sol se l l e v a en aquella dirección. Del este. Es también. La fuente del viento este, ese viento que es el más perjudicial de todos los vientos. Del oeste llega la nieve, granizo, calor, heladas, chaparrones. El sur es la fuente del viento. De Rocío, d e e s e Rocío Bendito, no Rocío Moreno, Rocío Bendito, y la lluvia. De norte, es la dirección de la cual oscuridad, la oscuridad, agentes perjuiciales, d los chitín, los masiquín. Son enviados al mundo por el punto norte. Así que, amados, los cuadrín, los levitas, estaban apostados en las cuatro direcciones, e el r e d e d o r de, de Mexican, como su guardia o n o Observemos, tenemos acá. Por la parte del de este está Moshe Aarón y sus hijos. Y a su alrededor están los hijos de Aarón, Medahí, g e s o n Geat, como guardianes de la signa de de, del, del campamento. de la ciudad i v i n a como sus guardias de honor. e l l o también m a n t e n í a una constante custodia para que ningún no coen entrara a realizar un servicio de alto prohibido para él. Hashem dio a m o i s é s detalladas instrucciones acerca de dónde la familia levita debía acampar. En el este, Hashem mandó, como dijo m o i s é s a Aarón y a sus hijos, a los hijos de Aarón, que acamparan en el este, cerca de la entrada de la i u d a De m i c a n El este es la dirección, como dije hace poco, del sol naciente, la dirección de la luz. Moisés y Aarón, con sus hijos, merecen ser ubicados allí como una recompensa. Por la luz espiritual que ellos diseminan con sus Torah y Mishbot. Al oeste, solo Moisés y Aarón, con sus hijos, a c a m p a d o n directamente desde Mishkán. Las otras familias, Levita, como está ahí, Gesón, Maradí y Keat, descansaron a una distancia de mil a m u c h o o sea, aproximadamente 500 metros del, del m i s c a n Se supone que de aquí, donde ellos estaban, acá había como 500 metros, igual que j e s ú s igual que Melay. El lugar hacia el oeste de Miscán estaba reservado para los hijos de Gessón. De, de Del oeste, como dije al principio, llega la nieve, granizo, heladas y calor. Los v e n é s Gessón, los hijos de Gessón, poseían. el poder espiritual para escudar, para escudar, proteger a la congregación de Israel de estas fuerzas naturales. El sur, en el sur, a una distancia de mil, amor, l serían del m i s c a n acamparon los Hijos de Keat, aquí, ahí lo están observando. Ellos representaban la lluvia de bendición que emanaba del sur. Lo s venéis, Keat, los hijos de Keat, ellos tenían por obligación ver de a destas p o r t a r el arón, el arca. Que se ubicaba la Torah. Su acampar en el, en el, en el sur indicaba que Jacén concede a la congregación de Israel lluvia en proporción a su esmero en el estudio de la Torah.、Si los s i l o s judío, s cesan de estudiar Torah, la lluvia es retenida. ¿Por qué suceden cosas en mi vida? Podríamos preguntar, esa podría ser una respuesta para nosotros. Del norte, del norte estaban los hijos de Torah. Meahí, a c a p a d a en el lado norte de Mishkán, a una distancia también de mil, amor, o quinientos metros. El norte, en el lenguaje de nuestros sabios, representa, amado, la dirección de l cual h a c é n envía tribulaciones. Y castigo sobre el mundo. Las tablas de madera que esto tenían la responsabilidad, las cuales están,、eh, las aportaba esta familia, servían como recordatorio de que h e s h e m castigaría a aquellos que se desviaran de su camino con una vara de madera. Es, es, es, así es como e s t á d i s t r i b u i d a los hijos de de a r ó n Mosés y Aarón. Y, y acá tenemos entonces a Neftaí, Dan, a s h e r Acá tenemos Simón, Rubén y Gad. Por este, Isaac. Yulá s e g u l ó n y m a n a s s e Efraín b e n j a m i n Vamos a. Este r como un estudio, como dije. Veamos los símbolos. Ya pueden aparecer. Pueden subir la... los símbolos y l a Y los colores n e g a t i v o A mí se me pasó ayer, me da, sacar una transparencia por cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el símbolo de Judá, de Yuhulá. Yuhulá, el color es azul, azul celeste. Tejeret es el azul Que se usa para los i e z i s con la figura de un león. Rubén, Rubén rojo, con una flor ...con una flor una de mandábula, parecido a un hombre. Isacar, el símbolo de Isacar es color negro. Con el, azul, con el sol y la luna, Gad, y los blancos y negros, con la, una tropa de soldados. Simón, Simón, el color verde de una ciudad, con e la e f i g e de una ciudad. Sejem, según leí e s c r i b í Efraín, la figura de Efraín, su escandal sería el color negro con un novicio. s e b u l ó n color blanco con una nave. Dan, el color ó p a r o con una serpiente. m e n a s é El color negro con un h u e y Ayer, el color perla con un olivo. Algo parecido con lo que está en la cocina. Neftaí, color vino, vino cinto o vino con un c i e r v o también, con la figura de un c i e r v o Animal, con ese. Pero con C, no con S, siervo. Y por último, Benjamín、eh, tenía todos los colores de los demás, con la figura de un zorro. Y la bandera de Leví estaba hecha de tres colores: blanco, Negro e rojo y tenía el pectoral de juicio bordado encima. Bien, quise hacer esto para que veamos la realidad de los símbolos meditativos a través de un p a r a d i s m o con el Mesías de Yeshua. Ese es el propósito. Dada la importancia del Mesías que, que, que tiene para el pueblo hebreo en el seno de nuestro noble pueblo, es conveniente que hagamos un comentario aparte sobre su relación con los símbolos de cada una de las tribus. Que nos permita confirmar una vez más su idoneidad, idoneidad, lo adecuado, lo apropiado, lo conveniente, como es el Mesías, esperado primero como Ben Joseph y al final de los tiempos como Ben David. En cuanto a las características de las tribus, encontramos lo siguiente, entonces. Jehulá representa la monarquía que alcanzará su mayor esplendor cuando llegue el Mesías, Ben David, quien fue un giro como rey y está en el este, de donde viene la luz. Machia es la luz del mundo. Su figura es e u n l e ó n e s el rey de los animales. Paralelamente, el Machia es el hombre de l activo de Judá. Como lo dice en Juan 8:12.、Eh, perdón, en Revelación 5:5. Y adicionalmente, En m a s í i a desciende directamente del activo de, de Judá siendo hijo de David. Isaacar, según Lucas 2.47, tiene Isaacar, tiene eruditos de la t o r a Así como en m a s í a lo es, un a r u d i t o de la c t u a l d a d porque es la c t u a l i d a d mira.、Sí. Segurón, riqueza material, en función como m e n t o sed en m a s í a materialmente no tenía. dice donde、no、reposar su cabeza. Sin embargo, cuando venga en su rol de Ben David como rey, podemos darnos cuenta que su riqueza es infinita, infinitamente mayor que la de cualquiera o de cualquier persona que haya vivido en la tierra. Rubén fue el primer gran Baal d e s h u b á h m e s í a llevó y sigue llevando multitudes de personas a hacer arrepentimiento d e s h u b á Estaba en el sur, Rubén, donde provienen las lluvias benditas, paralelamente La lluvia bendita de la Torah es traída por el Masía. Su figura e r a de un hombre. El Masía es hombre, hijo de hombre. Así como Rubén no cometió robo, de igual manera el Masía no le robó la gloria a su padre. Cuando yo digo hijo de hombre, me refiero que se identificaba como el. el Leshua Ben Yosef, obviamente por su padre que, está, que lo representaba como, como, su, como su padre, el padre como a l hijo. Pero sabemos que es Ben, el Win, hijo de Dios. Gad, de manera análoga a su integrante, que era guerreros, con poder espiritual. e l m e s í a s tenía el mayor poder espiritual con el cual venció a quien? A Satán. Simón. Simón tuvo la iniciativa de vender a j e s e f e l m e s í a s fue vendido por sus hermanos. Lo que Simón pudiera haber destruido, e l m e s í a s lo restauró y lo, restura, y lo restaurará en el futuro. El Flaín, su figura era de un g ü e y que es un animal doméstico más fuerte. Como una, como una analogía, el Masía es el hombre más manso y el mayor servidor. ¿Quién? No vino para ser servido, sino para servir. Aquí está en gran medida la figura de m a s í a s Ben Yosef. Efraín, en el oeste, donde está la chijiná, la presencia divina, que d a consumación de las promesas de m a s í a s Según lo está escrito en Lucas, en Yujanán, en los hechos, tenemos allí, hay, tenemos allí pues, en peso, que, las promesas del Mesías, al igual que Efraín, Benjamín y m a n a s é s quienes tenían poder para controlar. Su d e s e hará su inclinación al mal. e l masía p u d o c o n t r o l a r por completo, su d e s e hará su inclinación al mal. Benjamín, así como Benjamín, tiene el privilegio de ser un de, de que en su porción esté el Benjamín Lash. El templo, así, es, es, así en el revés, Yeshua está la plenitud del significado del Benjamín. b e n j a m i n al principio, estuvo con su padre, pero después bajó con sus hermanos, a c o r d e m o s allá en el s i t i o La analogía, el rebe Hakados, para bendito sea nuestro j e s h u a estuvo en el seno de su padre y bajó a estar en el exilio, así como Benjamín, el Mesías, ese hijo amado. Manasés, la humildad demostrada a no. reclamar superioridad sobre su hermano Efraín se pudo reflejar en la manera en el Mesías Ben Josef que no estimó hacer igual a Elohim con cosas a que aferrarse. Dan. Aunque esta a c t i t u causó oscuridad, e l m e s í a s trajo la luz. Su figura es la de un águila, cuya majestad revela al juez por excelencia que es el Mesías, quien además por su enseñanza dará con alas. dará como alas de águila a quien le siguen. Ayer, así como ayer estaba bendecido con olivas, cuyo aceite era utilizado para encender la m e v e d a el Mesías es el gran ungido de Jacén, pues en él habita corporalmente La v i r t u d de la, la leyidad, según Colosenses 2.9. En él reposa los siete espíritus simbolizados por los brazos de la menorá, a la cual se le provee aceite. Neftaí, los t u r i o s o de la t o r á Delta activo tiene a su máximo exponente en el m a s í a c Aquí no hay, aquí sobra comentario. Leví, el sacerdote, yo levítico, prefigura en forma excelente lo que sería la función del m a s í a c quien es el coengador antes del Eterno. Según Hebreo 4,15, porque no tenemos un c o r r g a d o r que no pueda c o m p a r e c e r s e de nuestras debilidades, sino un que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Uno, en unos casos más que otros, A m a d o se puede ver que existe una fuerte relación en cuanto a las características distintivas de cada tribu con los atributos personales de nuestro Rebe Mesías de Shubá, el hijo principal del pueblo de Israel. Pero nosotros aprendemos sobre la simbología aplicada al Mesías, lo que confirma las palabras de r e v e r e n a k a d que dice, escuñá la escritura, porque a vosotros os parece que en ella t e n é i s la vida entera, en la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Pues en ello puede estar una enseñanza que, que hasta ahora, amado, no se ha proclamado abiertamente. Pero la verdad, no ha habido quizás el suficiente estudio para. Profundizar suficientemente en la grandeza del m a s í a c h como fiel representante de Israel para s e r el corban perfecto, el sacrificio perfecto para la expiación del o s pecado s de Israel. ¿Qué queremos decir? Literalmente, leemos. en los textos sagrados que en primer lugar el Mesías, el r e v e r a s d Carlos, desciende de David, del activo de Judá, del cual es atestiguado por lo escrito en Mateo 1, 6 al 16, que confirma lo, las profecías de t a n a k Según Isaías 11, 1 al 5, la enseñanza también de nuestro sabio, de Bijarashá. Pero también es descendiente, el Mesías también descendiente de pueblos gentiles, como Amón y Moab. Amón, por parte de la madre de Jaboán. Eso lo podemos ver en, en Primera de Reyes 1421. Y de Moab por parte de, de Ruth, que ha hecho que fue antepasada del King de David, el rey, a l m e d i o de David. David Amélie. Le sumo a Ben David. David fue familia descendiente de Ruth. Pueblo gentil también. De aquí podemos hacer el siguiente comentario.、Mm -hmm. Si las naciones gentiles t u v i e r o n el privilegio de tener entre sus gentes Aquí fueron antepasados del m a s í a s cuánto más lo deben tener los hijos de Israel. Sabiendo cuáles son los privilegios del pueblo de Israel, de los cuales son la adoción, p la gloria, el pacto, la promulgación de la Torah, el servicio, las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino el Mesías. Romanos 9, 4 y 5. Es necesario, amados, poner en relieve que también, como el pariente cercano que redime al que ha perdido su. Propiedades, d es decir, espalientes cercanos de todos y cada uno de los hijos de Israel, con el fin de que sea un idóneo redentor. Obviamente, esto se puede asegurar de un j u i c i o a otro j u i c i o independientemente del activo al que este último pertenezca. Pero el punto aquí es que cada integrante del pueblo, Vijay, ¿eh? debe tener la absoluta seguridad de sentirse plenamente identificado con quien lo redime. Antes de poner explícitamente el objetivo principal de este pequeño estudio, un comentario más. Hemos hecho hincapié en los atributos de cada una de las tribus, las cuales son reflejadas en cada uno de los hijos. Cada tribu, por decirlo así, tiene su propia naturaleza, pero también sus debilidades. Perdón, quise decir, su propia fortaleza. Pero también sus debilidades. Y lo, lo, lo que para una puede ser una prueba difícil de superar, para otra no lo es. Esto quiere decir que cada persona ha cometido, ha cometido faltas, características de las debilidades. Los activos a l a c u a l pertenecen. Y por, estas, y por esas faltas es necesario un redentor.、Y、en esta para a l l hemos encontrado tesoros, tesoros en la para allá. Banimar en el desierto es mucho más que una. aclaración de la t o r á sobre el lugar donde fue promulgado la t o r á Nos está diciendo que las leyes decretadas en este lugar son las que nos capacitan para ejecutar a m a d o s ejecutar con todos los miembros de nuestro cuerpo lo que nos ha sido demandado. Nosotros, miembros,、eh, nuestros miembros, simbolizan el hacer, el creer, que siempre es, no, se nos exige en la misma o z en los mandamiento. s Y ahí que sea tan importante que aprendamos sobre las ordenanzas. que son comunicadas al pueblo para que éste haga o sea para que cumpla la misma v o lo demandado. De esto existe la palabra de Raf Saúl, p a b l o cuando dijo, porque somos hechura suya. Creados en el Masía de Súa para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviesen en ellas. ¿Cómo podemos saber esto? La suma, amado, la suma de los valores de las letras de la palabra Barmibar. Que la componen una v e t una men, dai, v e t y res, es exactamente 248. Es el e s t u p i d o numérico, que es el número de miembros d e n u e s t r o cuerpo. El mismo número correspondiente a mis v o t p o s i t i v a s que son precisamente. es la que nos llama a cumplir y es allí en el desierto donde debemos ejercitarnos para cumplir con todo lo que el Eterno desea para nosotros porque el Eterno nos tiene a muchos en el desierto Pero él quiere retornar, que retorno al comienzo. Las diez s t i v o s salieron al oeste. Y sabe ya el significado del de, de oeste. La posesión, las posesiones en las cuales. Se encontraban activos de acuerdo con el mandato del Eterno, d i s t a mucho de, de, de ser un relato de p r o c e s i ó n de la t o r á En la forma en que estaban, era c o m un escudo, un, un, de protección a la t o r á como sucede con muchos otros pasajes. Por ello, Cuando nos sumergimos en la riqueza de los escritos sagrados, siempre tenemos motivo para regocijarnos, pues encontramos tesoros de gran valor y este es uno de ellos. Si realizamos la ubicación de activos, Encontramos que el j u r á iba delante, adelante, hacia el este. Si lo analizamos con nuestra óptica humana, vemos que la dirección es de izquierda a derecha, que nos muestra que la dirección en que está recorriendo. Nuestro pueblo en el desierto, en cierta forma, es la expresión de t i g u n de rectificación que debemos hacer por todas las faltas cometidas, por causa de las cuales fuimos sacados de la casa. Palabra casa. バイト、バイト、こみえんじゃあ、こみえんじゃあ、あいだ、ベトメアフォンダ、サイダーカサン。 Es entonces, s a l i r de la Pest, que es la misma letra con la que comienza toda la Torah, la que da inicio al relato de los comienzos de la creación, de r e s i t ¿verdad? Esta letra. tiene una abertura al lado izquierdo, por donde salimos inicialmente, en el principio, hacia el oeste. Es el lugar donde estamos retornando los judíos de todo el mundo para establecernos de nuevo en la casa de la cual salimos, nunca debimos haber salido. Por eso la abertura es ancha para dar cabida a todo aquel que quiere retornar en t e s h u v a en a r r e p e n t i m i e n t o Al entrar a la casa encontramos que hay una pared. Hay una pared. ¿Verdad? Que no se puede franquear. Esta pared es la verdad. Es la verdad. A la que al, al final nadie podrá resistir. Porque es absoluta. Eso es, absoluta. Entonces, amados. Esto es, detrás de ella no puede haber nada más. Pero es ella nuestro punto de referencia. Esta pared es la que vemos desde todo punto de la tierra. Y a ella debemos llegar. En realidad, esta pared es la torá. La que une las esferas. Superiores con las esferas inferiores. Las superiores con las inferiores. La u n i la verdad, es el país. En el e r o anterior también vemos que. q u i e n primero entra a la casa es el Judá, es Judá puesto que él siempre fue el que estuvo más cerca de la luz del este. Del este proviene la luz. Esto es ilustrado por la parábola de Hijo Pródigo, en donde vemos Que el hijo mayor siempre estuvo cerca de su padre. Y antes de finalizar, quiero acotar lo siguiente. Hay una relación también con la deuda Beth, con la deuda Mem, Sophie. Mem. Quita esto que parece, una v e z Hay una relación amada, en el sentido de que esta última es como una v e z que se cierra definitivamente. Pues bien, Esto nos muestra que el retorno a la casa, la delta BET, se competirá cuando el último, los l e v a d i t a s h a entrado a la seguridad de la casa. Entonces, las puertas sean h c e r r a d o Aquí se forma la l e t r a MEM, SUFI. sucederá al final de los tiempos, cuando venga el Mashiach a reinar en gloria. Y que tiene que ver esto con lo que estamos hablando. Mashiach se q u i e r e c o m e r cuya forma, al final de la palabra, el final de los tiempos es cerrada. Eso es mi amén, Sofía. Va a llegar el final del tiempo que ya no vamos a tener oportunidad. Busquémonos ahora, que es, podemos hallarlo. h a b l e m o s ahora que podamos hablar, hablemos de él, que ahora podemos hablar de él. En cuanto. A Efraín en el oeste, vemos que es, que es, que es el quien el, el es, está m á s l e j o s de la casa. Efraín. Pero al estar con él, Bellamín, que es el, el amado, hijo amado, tiene la bendición. De gozar de la presencia de la c h i n a El oeste, al ser el punto más alejado de la casa, representa el sitio en el que estamos inmersos, los israelitas, dentro del mundo. Pero tenemos el gran regalo de la c h i n a en el propio sitio. Amén. ¿Quién está conmigo hasta ahora? Como lo importante, como lo importante al final es que todo Israel sea salvo. Podemos tener la seguridad, amados, de que todo Israel entrará en la casa. Momento en el cual sus puertas serán cerradas para siempre. e l t e hecho, simbolizado por Amén s o f h i e nos muestra que quedaremos en seguro resguardo. El ser coberatorá, una vez más simbolizada por Amén s o f h i e pues ella muestra al m a s h i a c Como el perfecto cumplidor de la Torah y quien será nuestro maestro, nuestro gran maestro en el periodo que antecede a la Trinidad de Orán j a b a Samuel o s a l o n Ya s e v i e r o n por qué oí para que.